todo el que va llegando le trae razones, Evita Soto. Y a todo el que va llegando le trae razones, Evita Soto. Eso no me está gustando, no quiero que seas para otro. Eso no me está gustando, no quiero que seas para otro. Säteet que sinne, ja y on koko es que quiero que sinne, ja porque compañía no quiero. Säteet lo único que te pido, porque compañía no quiero. sinne, ja siellä on koko Estoy así es que quiere que te contento Amores con papelito No son si no pasa tiempo Amores con papelito No son si no pasa tiempo Tú me escribes y yo te escribo Y también me manda razones locas Tú me escribes y ya te escribo y también me mandas razones locas. Cuando te encuentras conmigo, písale te... con otra cosa, cuando te encuentras conmigo, písale con otra cosa, cuando te encuentras conmigo.